Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. No hubo acuerdo entre el gobierno y el sector docente en la provincia de Entre Ríos. Luego de dos días consecutivos de paro, no hay respuesta a los pedidos que los gremios han solicitado a la patronal. La paritaria docente no tuvo acuerdo. El gobierno propuso subir del mínimo garantizado de 621.000 pesos a 751.000 y volver a negociar en 90 días. De la audiencia participaron los miembros paritarios Abel Antivero, Lía Fimpel, Susana Coño y Leandro Pozzi, con el acompañamiento del vocal gremial Gustavo Blanc y Juan Carlos Cretaz. Esteban Gamarra, secretario general del Departamento Colón, nos comparte por qué se rechaza la propuesta del gobierno. ...quienes tenían que llevar una propuesta salarial superadora... ...lejos de contener lo que hemos pedido... ...y lo que hemos expuesto en el último congreso de ACMER... ...el gobierno volvió a ofrecer montos en negro que definancian la caja, que definancian la obra social, que no repercute en nuestro aguinaldo y por lo tanto eh, nos deja en, en un sueldo que son en sueldos que son bajísimos. El piso salarial quedaría quedarían 750.000 pesos y los 60.000 pesos eh, que nos dan son montos en negro. Por eso eh, se rechazó nuevamente la propuesta magra del gobierno provincial y entramos en una disputa eh, de conflicto en donde en el día ayer se llevó a cabo el segundo paro, el primero Sin continuar con el diálogo el gobernador de la provincia de Entre Ríos aseguró que se abonará por complementaria el aumento salarial ofrecido a los docentes En respuesta a lo que dice el gobernador los docentes siguen mostrando el descontento a la propuesta salarial. Y ahora a iremos visibilizando y generando un plan de lucha ante esta situación eh, de alta gravedad, ya no solo por el salario, sino que también se lucha por una educación pública con inversión, eh, tanto en los comedores, tanto en los edificios, tanto también eh, en lo que tiene que ver con las partidas de bienes y consumo. La docencia de Entre Ríos sigue mostrando el descontento ante la propuesta salarial del gobierno de la provincia. Reportó Radio Sapucay de colán Entre Ríos.